El sastre es un sastre muy longevo. De millones de años hablamos. Su capacidad, su misterio. El mundo quiere descifrar. Su hilvanar en minúsculo, muy minúsculo. Él nace de la combinación de dos o tres elementos. Con el tiempo y en los tiempos. Con la forma y en las formas. Su cuerpo está enrollado de bandas a contratiempo su cuerpo está enrollado de bandas en su cúpula su cuerpo está enrollado de bases y sustento su hilvanar es de hilos es de seda es de aguja minúscula y natural con coseres y descoseres de millones por segundo y en cada instante dobla redobla y vuelve a doblar su hilvanar desastres el infinito de costuras el exponencial, de sastre a sastre, de taller a taller, de lugar a lugar, un mundo se generará. Es un sastre muy longevo, de millones de años hablamos, su capacidad, su misterio, el mundo quiere descifrar, su urbanare minúsculo, muy minúsculo, él nace de la combinación de dos o tres elementos, con el tiempo y en los tiempos, con la forma y en las formas. Los astros son e irvanan de la muestra, con su asistente que es mensajero y corrector. desastres el infinito. De asistentes, el exponencial.